Yo creo que sí. Si ganamos el campeonato de apertura, eh, también creo que tenemos posibilidades de, de optar por la Copa Chile. Empezamos con el pie derecho y, y esperamos que, que sigamos de la misma manera. ¿Cómo en este partido de la Unión Española, el partido sábado, para seguir confirmando, para darle rodaje al equipo también, para que San Pablo el empiece San Paulo y armar la pieza de cara a lo que viene después, que clausura, que es la uniones unidas? Sí, está está complicado Unión es un, un rival que juega muy bien al fútbol tienen jugadores muy desequilibrantes y la verdad es que, que va a ser duro obviamente esperamos seguir eh, consolidándonos como equipo eh, seguir buscando alternativas para el, para el segundo semestre y obviamente que lo que buscamos es, es ganar lo que mostraron antes de San Felipe ¿se le puede hacer frente a la con unión con un equipo similar ¿O, o ya a lo mejor se ha conversado y ir incorporando jugadores de, de lo que llevaron el peso de la campaña? Mira no, no, no sabría decirte quiénes quién son los que van a jugar pero, pero sí te puedo decir que somos un equipo que, que está para, para jugar cualquier tipo de partido creo que tanto los que son titulares como los que están afuera eh, están en el mismo nivel Obviamente, somos un equipo muy joven, muy competitivo y, y eso se refleja en la cancha porque todos todo juegan a, a, a matarse y, y, a no, y a no perder el puesto. Marcelo, tengo el tema de la Copa América. Hemos hablado aquí de la ausencia de jugadores de la U en el plantel de Claudio Borgi. El planteo de otra forma es una selección chilena, a lo mejor, demasiado colocolina con todos los jugadores que ya lleva el equipo. Sí. Sí, pasó que, que justo fueron, fueron circunstancias de, de la edad, de, de los procesos que, que, que le tocó ir a Colo-Colo a y sacó la mayoría de, de los jugadores que en este momento están en la selección. Pero yo creo que, que no hay problema. Obviamente no, nos sorprende que no haya ninguno de acá. En, en el Mundial del 98 la base fue de la U. Entonces yo creo que también... Va por los procesos de cada institución y, y esta vez colocó lo aportó más. ¿Estás pensando mejor en la interna que el proceso que se sí. lleva adelante ahora le sirva como para un par de años más ser la U, la base o la selección chile? A, a mi juicio la U debería tener una, una base en la selección. Obviamente eso no, no depende de, de los jugadores, depende del, del técnico que, que esté en ese momento en la selección. Porque... Tenemos que, que ser claros, acá hay jugadores que, que merecen estar en la selección y, y no lo están. Entonces, yo creo que en algún momento la U va a tener varios jugadores y, y yo creo que va a ser una, una base fundamental en la selección. ¿Con Burgi? ¿Va a pasar eso? Ojalá que sea con Burgi. Que sea con Burgi o con, o con el que venga. La verdad es que, que los jugadores de la U que pasan por un buen nivel... Eh, tienen que estar en la selección así como todos los, los jugadores a mi juicio de, de, del campeonato nacional estén en un equipo chico, un equipo grande, si pasan por un buen momento tienen que estar en la selección o sea, ¿Cómo ven las posibilidades de esta selección? en esta copa donde, donde por ahí miramos que Argentina ya se, se, se está armando bien, Brasil viene con un buen equipo ¿Cómo posibilidades de esta? Buenas posibilidades tiene Tiene muy buenos jugadores, tiene un, un equipo consolidado que viene trabajando hace mucho tiempo y esperemos que les vaya bien. Como todos chilenos, vamos a, a, a hacer fuerzas para que ellos ganen allá y, y puedan obtener lo que, lo que tanto se busca acá en Chile como es una Copa América. Sí, sí. Con los jugadores que hay en este momento, yo creo que se puede. Eh, están, están pasando todos por un buen nivel y la verdad es que, que sí se puede. Ojalá que que lo logren, pero, pero tienen que ir paso a paso. Paso a paso, así como, como fueron en las clasificatorias, como fueron en el Mundial, fueron partido tras partido, y yo creo que, que van, a, van a ir consolidándose a medida que vayan pasando los partidos y, y obviamente que esperemos que lo ganen, que, que es lo que más le importa a Chile en este momento. ¿Es la mejor selección de la historia, ¿tú ya de ESO? Es, ¿Qué te parece mm, Puede ser. Puede ser, yo creo que en esta selección hay jugadores que, que son diferentes. Está el caso de, de Alexi, está el caso de Vidal, tenemos a Bravo Larco, tenemos a Chupete Ría, tenemos jugadores muy desequilibrantes, yo creo que, que varían mucho a lo que había anteriormente. Entonces, puede ser que sea una de las mejores selecciones que, que ha habido. ven posiblemente enfrentar el equipo uruguayo si siguen avanzando? Lo primero es pasar a Deportes Concepción. Para eso estamos enfocados en este momento. Queremos entrar a, a la Sudamericana, pero sabemos que tenemos un rival muy duro por, por delante. Y la verdad es que de, de, lo, de Phoenix eh, no, no sé mucho, la, la verdad, pero pero solamente te puedo hablar de, de Deportes de Concepción, que es nuestro rival que, que tenemos que, que pasar para, para clasificar. Yo por ahí el otro día Jorge San Pablo decía que, que esta su, se, sería un gran examen de clasificar a la Sudamericana de cara a la, a la próxima Copa Libertadores. Por ahí ustedes ven como una, una buena posibilidad de, de ya rozarse internacionalmente en este año y, y por qué no, eh, como ustedes dicen, la confianza y el ánimo está al tope, por qué no disputar una final internacional Sí, sí, obviamente que, que necesitamos estar en, en un torneo internacional, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo y vamos a luchar por ello, eh, también nos serviría mucho para, para lo que viene este, este próximo año que es la Libertadores, así nos sirve para prepararnos un poco para ver en qué nivel estamos contra todos los equipos de Sudamérica y la verdad es que que este equipo y esta institución necesita tener algún algún título internacional y yo creo que hoy en día como se han hecho las cosas en el club yo creo que está todo para que se dé ese momento. Marcelo se puede jugar como como lo hace esta U a nivel internacional con éxito. Siempre se dice que de pronto en las copas hay que ser más inteligente, más medidos, sobre todo de visita. Los playoffs fueron una buena, un buen examen como para ustedes demostrarse que sí se puede. Sí, a nuestro juicio se puede, creemos en el sistema, creemos en el proyecto que, que se impuso a principio de año y la verdad es que, que no hemos descansado porque sabemos que, que, que podemos afrontar cualquier tipo de competencia que, que tengamos Internacionalmente yo creo que sí podemos, tenemos el caso de la selección chilena que jugó de la misma manera que, que lo hacemos nosotros y, y tuvo sus frutos Y yo creo que acá también podemos tener fruto y, y ojalá que, que se vean reflejados en un corto plazo. ¿Estamos?